de la normativa así que por favor a todas las personas que tienen que seguir esta normativa debería estar I love you, Lord, I'll do that.